de pequeñas saladitas, eh, bueno, esto de la villa es una novedad para mí, okay. este seguramente van, van hay ciertas villas que están más urbanizadas que otras, entonces ahí se puede entrar, ¿no? Okay. La de Retiro es una de ellas, ¿no es cierto? Tiene muchas calles internas pavimentadas, y entre otras cosas, aprovecho para decir que muchas de las calles que se han pavimentado en la villa de Retiro es una organización social que hay ahí adentro, que ellos son los que han hecho la pavimentación, ¿no? Ajá.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 desde el punto de vista de los discursos no tuvieron ningún nivel de correspondencia con la multitud que hubo allá abajo. Hay un mínimo de 150.000 personas, algunos las llevan a 300.000, pero sean o no 50, 150 o 300 es una multitud de los cuales el 80% eran trabajadores organizados como tales, ¿no? Entonces, este, ese es un dato a tener a tener muy muy en cuenta, me parece a mí, ¿no?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 Exacto, es una, es una de las grandes riquezas, de eh, fortunas de la Argentina, además. ¿no? Claro, claro, claro, claro. Pero eso también significa, eh, eh, y, y, y quizás en parte desde de, de algún rasgo psicologista, si se quiere, eso significa que quien está tomando decisiones nunca se tomó un colectivo, nunca dependió de un salario, eh, eh, nunca eh, eh, tuvo limitaciones para comprar productos eh,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 cuyo objetivo es maximizar la ganancia no otra cosa claro. esa historia de la responsabilidad social empresaria es un invento de la iglesia que bueno, claro, sí, sí. Que, que no, no es, es, digamos este, bueno, es, esto, yo creo que acá estamos mucho más claro en, en ese sentido ahora lo que está pasando en el país volvemos al capitalismo como debe ser yremos claro. bueno, just sí, adelante esperemos sí. esperemos día día nomás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 porque Nos así pues así pueden no no no así pueden seguir comiendo esos bizcochitos este, y no salimos al aire masticando que por cierto son menos de los que pudimos comprar la semana pasada ya por supuesto ya más. que el pan aumentó un 20% eh, que dicho sea de paso yo me había olvidado de, de, de, de tirar este este dato eh, el pan aumentó un 20% pero en los tres primeros meses del año de acuerdo a lo que sale hoy en los diarios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 esto como existe hace mucho y nosotros no hemos condenado y hemos pedido que se, se traslade a los presupuestos genuinos eh, acá quedó clarito que era lo que podía pasar lo que podía pasar pasó que es que el gobierno de turnmba decide cerrar la carilla de esos presupuestos por programas y nos encontramos con la imposibilidad de apertura de se de nuevas peligrando la sede de San Pedro por ejemplo este con falta de financiamiento por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 tener algún tipo de medida. O otra cosa que quiero comentarte antes del crono del cronograma de actividades es el tema que también le mandamos de por parte del, CIN, del Consejo universitario nacional que tome partida en este conflicto, porque e ellos son un, un factor de presión en en la reunión de todos los decanos, de todos los rectores de las universidades nacionales. ...y Realmente ellos son un factor de presión importante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 tienen nombre que no tienen nombre que tienen un número los nadie Los nadie Los nadie Los nadie que tan menos que la bala que los mata. Sueña las putas con comprarse perro, y sueñan los nadiees con salir de pobreza. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy, ni mañana ni nunca la buena suerte por muchos de los radios la llamen o aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie de ancho o el día cambiando de escoba enredando las mañanas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 a las 11 en punto, nos encontramos ya a mitad de programa en este Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos transmitiendo ahora desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo como lo hace cada día de la semana una radio distinta que conforma la red ¿no es cierto? Eh, así es, este qué suerte do, do, dos cositas, primero qué suerte que Davicho tampoco está hoy como locutor, porque Cuando está como locutor, hace uso, cuando va a decir el horario, hace uso de su reloj, que tiene un atraso de por lo menos 10 minutos y los ha obligado tanto a abrir tarde como a iniciar temprano los enredando. Así que eso, por un lado, una una suerte. Un saludo a David. Un saludo a David, dicho sea despaso. Recordemos también, por otro lado, este los medios por los que pueden este, informarse es. un poco más, ¿no es cierto? Sobre lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos porque tenemos el Facebook que es RNMA Red Nacional de Medios Alternativos nos buscan ahí eh, o por otro web. lado, el sitio web rnma.org y también nos pueden encontrar en el Facebook de la radio Colectivo Radio Pueblo Así es, eh, todo esto Dicho por sugerencia de Javi y este Nuestro productor Que nos dijo, hagan bullying Yo todavía no entiendo Qué que quería decir, que, que hagamos un bullying No entiendo cuál es el significado Del extranjerismo de esta palabra Próximamente nos explicará Javi eh, Próximamente, así es, eh, estamos aquí Ya Panchito lo está buscando en el diccionario Para poder expresarlo a toda la audiencia Bueno, ya para ir resumiendo ¿no? Un poco lo que tuvimos en el primer eh, Blog, en, en la primera hora de Este enredando, estuvimos hablando con eduardo Lucita, de economistas independientes quien nos comentó muy bien cómo viene la mano no con el... nos comentó bueno nos hizo extendidamente eh, cómo viene bueno el, el tema de los aumentos eh, y, un, y un panorama ¿no? de la realidad eh, que estamos viviendo económicamente ya que nos levantamos con un 20% en el aumento del PAM. y recientemente nos comunicamos con liliana luis Eh, perdón, me, me equivoqué. Economistas de izquierda, perdón. Tengo EI, entonces asumí otra otra palabra. ¿Qué nos comentaba también Liliana Luis en este marco de ajuste ¿no? eh, del Gobierno Nacional? Cómo eh, los docentes universitarios eh, preparan una nueva semana, empiezan una nueva semana de lucha en esta semana a nivel nacional, que empieza hoy, eh, justamente como nos comentaba Liliana, con una clase pública aquí en Jujuy, también en otras provincias eh, se harán distintas eh, actividades pero arrancaba hoy acá en Jujuy con una clase pública y el jueves se marcha para en defensa de la educación pública así es eh, una un datito que no quiero eh, dejar pasar es que estuvimos este fin de semana cubriendo en Humahuaca por el Día del Minero Eh, cubriendo las actividades, en particular este fin de semana dedicado, eh, eh, realizado por los trabajadores de Minera el Aguilar, ¿no? Que eh, hubo un gran, este una gran protesta aquí en Jujuy previa a la dictadura, conocida como el Aguilarazo eh, donde se levantó todo el pueblo minero del Aguilar, ¿no? Y, y, y, y bueno y tomaron tomaron el pueblo tomaron la mina por por, por en la lucha por sus reclamos reclaó que fue aceptado en un primer momento y después eh, fue fue deshecho el acuerdo ya con el ministerio de trabajo y esos mismos trabajadores fueron eh, posteriormente en la dictadura el mismo día de la dictadura el mismo día del golpe de estado a las 6 de la mañana estos trabajadores fueron secuestrados por gendarmería lo cual muestra también la implicación que tenía minera Aguilar con el este la dictadura y eso a eso se suma que este fin de semana hubo también una eh, un reconocimiento especial a las mujeres de mine Aguilar no sin las cuales la lucha no se hubiese sostenido y las cuales además mantuvieron la lucha y mantuvieron también eh, el, la, la sanidad, podríamos decir, del hogar cuando ellos fueron detenidos durante muchísimo tiempo eh, durante el gobierno dictatorial. Bueno, era eso nada más que quería, que quería no quería dejar pasar y para pasar ahora al próximo punto Vicky. Así es porque ahora vamos a retomar un poco lo del bloque anterior en lo que tiene que ver con el conflicto docente porque sabemos que en Santiago del Estero pudieron, este bueno... En Santiago del Estero ahí pasa muchas cosas, pero en Luego, en Tierra del Fuego están pasando también otras cosas. Tenemos un error acá de, del productor. Vamos a un error la culpa del productor, a vamos a echarle la culpa a Javi, total sale no sale la Ahora venía, eh, estábamos en comunicación con Horacio Catena por la situación en Tierra del Fuego. La semana pasada eh, hubo seis detenidos eh, en el marco de un conflicto que ya lleva más de 70 días... Eh, con una provincia también paralizada. Eh, bueno, estamos entonces con comuni en comunicación con Horacio Catena desde Tierra del Fuego, desde SUTEF. Muy buenos días, Horacio. Hola, buenos días a ustedes, a su audiencia. Eh, bueno, Horacio, ¿nos podrías contar cómo se ha desarrollado esta situación bastante tensa que se viene dando en Tierra del Fuego? Sí. Bueno, eh, la situación, si hoy cumplimos 70 días de paro y acampe, eh, en toda la administración pública, ente descentralizado, municipio de Ushuaia, con distintos tipos de medida ha habido cortes de arteria de la ciudad, cortes de ruta, eh, distintas eh, acciones gremiales, eh, producto de, de que el gobierno ha dictado a través de la legislatura un paquete de leyes el 8 y 9 de enero. no eh, es la característica de la provincia es que hay muchos, somos muchos implantados acá, es decir, venimos muchos de distintos lugares del país y en épocas de vacaciones se aprovecha para tratar de ir a visitar a la familia, lo que genera obviamente menor cantidad de gente en la isla y aprovecharon esa situación para poder eh sacar esta ley, que si bien estábamos presentes, eh, por tremendo operativo policial que hubo, lo pudieron hacer. A partir del primero de marzo arranca una serie de protestas, con hoy somos 21 organizaciones estatales las que llevamos adelante esa protestas y en, esa, en ese orden de cosas es que estamos así, la semana pasada Hubo distintos tipos de, de represiones o distintos momentos de represión hasta llegar al punto máximo la semana pasada donde hubieron cinco allanamientos con cinco detenciones e incomunicación a nuestros compañeros que gracias a la lucha de todos los trabajadores de la provincia y la solidaridad nacional, logramos que se lo liberen había compañeros que pretendían aplicarle la preventiva, la, la, la prisión preventiva Eh, y bueno ahí sabemos que hay más imputado y que se intenta eh, una judicialización de la protesta como como ya ha hecho otro gobierno nosotros el año pasado fuimos condenados 33 trabajadores sobre fin de año es decir la situación es grave eh, de parálisis pero con firmeza o estatales que vamos buscando la forma para para poder eh, luchar y, y enfrentar el ajuste no Claro. Eh, eh, Horacio, respecto de, eh, de la lucha que vienen llevando eh, ¿cuáles son los reclamos específicos para pa, para que pueda estar al tanto bueno, de nuestra audiencia? sí Bueno, el paquete de ley incluye la reforma de todo el sistema previsional uh -huh. no eh, nosotros somos una caja que no ha sido transferida, por lo tanto tenemos un sistema previsional provincial que, que es mucho mejor que el del ANSES Hay que recordar que el sistema del ANSES es que hambrea los jubilados de punta a punta de, de la Argentina y que ha sido reformado en los 90 y, y no se le ha tocado una coma. Nosotros conservamos con mucha lucha nuestro sistema previsional provincial. La caja de la provincia es la principal acreedora de la, del, del Estado provincial, es decir, la deuda más grande que tiene el gobierno provincial es con los trabajadores estatales. Y entonces los propios deudores sacan una ley de emergencia que licúa la deuda que la extingue prácticamente y que nos reforma el sistema previsional además nos meten un impuesto al salario acá en Tierra del Fuego no se paga ganancia nos ponen un impuesto al salario llamado aporte solidario, que de solidario no tiene nada porque es compulsivo eh, lo cual nos rebaja nuestro nuestro salario eh, luego le quitaron derecho a las personas con discapacidad, a los jubilados y sancionan un código fiscal provincial nuevo con una agencia de recaudación fueguina, muy parecida a lo que es la agencia de recaudación bonaerense, que tiene eh, más poder que la justicia, es decir, tiene más poder que, que de, de policía y de control y de detención que el propio juzgado, así que esa es la situación en la que, en la que estamos, ¿no? Horacio, tras estos 70 días de paros y en el marco ...de estas respuestas de represión del gobierno hacia ustedes... ...¿qué es lo que han podido conversar en estos últimos días... ...respecto a cómo seguir adelante? Bueno, nosotros seguimos adelante con el plan de lucha... ...ahora estamos próximo hay una convocatoria del gobierno... ...a todos los gremios, a, a una mesa, a una supuesta mesa de negociación... ...nosotros venimos con, con agenda propia, digamos... Eh, venimos a plantear la, la apertura de esa agenda la apertura de, de la discusión y que esa reunión además transforme a esa agenda en vinculante no entonces esa es la situación que tenemos y esa es la la, eh, la expectativa que hay para hoy eh, unabola si sí, una pregunta ahí Eh, Comentabas recién que son 21 organizaciones estatales Y eh, una, una de las cosas, por lo menos no en este enredando Sino en el enredando anterior Estábamos hablando de la fragmentación gremial Que había a nivel nacional Y que por lo que estás contando Claro, producto de las circunstancias económicas Eh, en tierra del fuego parece vivirse algo algo en ese sentido a la inversa una una una eh, aglomeración digamos de, de las organizaciones gremiales estoy en lo cierto se sí, digamos que hay, un, hay se dio un fenómeno veníamos fragmentado como en todo el país y se dio un fenómeno que pudimos unificar con muchas organizaciones estas 20 y veintipicoco eh, igual se ha habido defecciones de algunas de ellas, pero el fenómeno acá es que la, la, la, los protagonistas son los trabajadores de base. Claro. Eh, por ejemplo, la semana pasada se levantó de la unión de gremios eh, Ate y, y los trabajadores, por los porteros, los empleados del hospital, todo eso se reorganizaron autoconvocado y con la protección de la CTA. Yo soy el secretario general de la CTA. Y, y siguen luchando, incluso en mayor cantidad, eh, porque el conflicto del gobierno lo tiene con, con la base estatal, no con las organizaciones. Claro. Eh, claro. La organiza hay organizaciones que por ahí tenemos alguna historia de defensa y de lucha y hay otras organizaciones que no. Claro. Pero el, el tema es que el tema es muy sentido para la base estatal y ese fenómeno, por suerte, es un fenómeno recurrente y es un fenómeno que que ha ayudado en todos estos 70 días, eh, obviamente, con con más y con menos, pero, por ejemplo, luego de las detenciones, el, el gobierno pensaba que cerraba el conflicto y llamamos a una marcha de antorcha el día viernes, que hubo seis cuadras de gente en Ushuaia. Fue impresionante la respuesta, y anoche se hizo la segunda marcha de antorcha repudiando las detenciones y el pedido de resolución del conflicto, y había... 7 cuadras, o sea, subió un poquito la cantidad de gente, con Ajá. frío, o sea, con situaciones muy extremas, ¿no? no es, o sea, usted tiene cuenta que, que estamos en mayo y en, en la pata neostral, ¿no? Claro. Eh, con temperaturas bajo cero, que se mantienen a campe desde hace 70 días sí y en el marco de esta resistencia no y ante la, la violencia que, que han sufrido, ¿cuál es la realidad que, que viven hoy los detenidos? Sabemos que se les ha impuesto que no deben acercarse a 100 metros de, de ninguna institución sí, pública. ¿Cuál sí, es la realidad sí. que, que, que tienen ahora bueno, que estuvieron yo, detenidos? Yo anoche, cuando hablé, planteé que están medios presos. Si están medios libre pues si están libres con, con restricciones, quiere decir que tienen una libertad media. Claro. y Entonces, si si uno lo ve objetivamente quiere decir que están medios presos claro. uh -huh. por el tipo de restricciones que tienen eh, y bueno estamos haciendo acción a nivel nacional para lograr la libertad completa y, y la presión necesaria para no solo para que le den la libertad completa sino para que además se le se le limpien todas las causas porque son todas causas inventadas ¿no? o sea, es un invento, una provocación y obviamente que que nosotros estamos trabajando para que no le pase lo que nos pasó a nosotros, que nos condenaron eh, a finales de año. Y eh, por lo, por lo visto entonces, eh, según lo que vas contando, hay dentro de esta acción represiva eh, una especie de dinámica que ya se viene que ya se viene sosteniendo de pasos, digamos, que van haciendo de la represión, sí, primero sí. te Eh, eh, ¿Podrías contarnos sí, claro. cómo, se, cómo suele sucederse eso? Ah, bueno. Eh, bueno, en principio empiezan con la, con las filmaciones, la, la, la, las notificaciones administrativas, las distintas formas de presión, hay, eh, de, se denuncian causas, se denuncian causas, se denuncian causas, hasta que se montó una provocación, una escaramuza, con el vicegobernador, que salió por los canales nacionales, filmado desde la propia policía, Eh, y cuando uno ve las filmaciones que tenemos nosotros, ve que, por ejemplo, la la corbata se la da a un custodio, el saco se lo da a otro, no se sabe cómo cómo se le desprendió la camisa, eh, y, y, y, y tenemos filmaciones donde se muestra que ha, lo han, han golpeado a uno de los dirigentes, que luego sería allanado, detenido e incomunicado. Claro. El propio vicegobernador, entonces... Eh, esa provocación digamos la, la, la han usado a nivel nacional eh, para tratar de justificar un poco el ajuste pero lo que no pueden explicar es el es, es que el conflicto continúa no, no lo pueden explicar porque porque mienten porque la base del conflicto es eh, la devolución de nuestros derechos eh, y porque se han manejado como en la dictadura eh, el avvalanamiento lo han hecho igual que en la dictadura claro. Horacio eh, cuando vos mencionabas eh, bueno estos 70 días de conflicto y también mencionaste un procesamiento a, a, precisamente hacia vos y otros compañeros ya claramente no criminalizando eh, la protesta social digamos nos podrías comentar en qué consistió ese procesamiento porque qué o si tiene alguna relación con los procesamientos actuales no, no, no sé, las condenas nuestras de fin de año fue por un proceso de lucha del, 2000, del 2014, del 2013, donde estuvimos ocupando la gobernación durante 10 días eh, y bueno, eso ha producido un, un procesamiento y nos condenaron por resistencia a la autoridad, si ustedes ven la condena, que tenemos, la mayoría de la gente que va a la cancha y tuvo alguna refriga también todo condenado, claro. porque claro. nos condenan por eso, claro. pero bueno hemos estado hemos enfrentado el juicio, estamos en etapa de apelación y bueno, en esto estamos ¿no? eh, Horacio un poco, recién mencionabas el frío este y bueno, el sostenimiento de la CAMPE pese al frío eh, ¿podrías graficar un poco cuáles son las condiciones de vida que debe afrontar un trabajador eh, allá en el sur, tanto, bueno, te, con todos los fenómenos, ¿de? de trabajador precarizado, de este cuáles son las condiciones de vida y cuáles son eh, las limitaciones de bueno, esas condiciones, sí. Y bueno, en principio el, la dificultad de acceso a la vivienda, tenés que si alquilás tenés que contar con como mínimo entre 10 y 12 mil pesos de alquiler Y claro. si no tenés que ir a, a una ocupación precarias sí, sí, una familia tipo te puede llegar a pagar 15.000 pesos en la vivienda. Uh. Sí, sí, está entre 8 y 15, dependiendo de lo que vayas a aquilar. Claro. La bajanata familiar en Tierra del Fuego está a 30.000 pesos. Claro, claro. Esa es la, la realidad. Después tenés una situación que donde hoy ya empiezan a, a cortarse los días y, y amanece 8 y media. Y a las cinco y media ya, ya se empieza a oscurecer, es decir, tiene poca luz, mucha mucho, mucho frío, temperaturas bajo cero, lo que significa, digamos, limitaciones en la vida social, deportiva, una cantidad de cosas, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, sí, como en toda la Argentina, la precarización laboral ha, ha generado, digamos... Eh, destrozo ahora no solo está el problema estatal algunos dicen que se perdieron 1800 puestos otros dicen tres mil puestos de trabajo en, en la industria electrónica eh, ha caído el empleo y la actividad comercial eh, es decir tenemos una situación muy delicada en cuanto a en cuanto al, al empleo en otros momentos era completamente distinto. Yo hace 24 años que vivo en la provincia y nada no tiene nada que ver la, la isla de hoy con la de isla que yo llegué hace 24 años, ¿no? O sea, en cuanto a la promoción del empleo y el acceso a la vivienda, era otra situación. Hoy es extremadamente difícil. Y esta realidad seguramente es la que hace confluir a distintos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad, como vos decía que al parecer se van sumando cada vez más, eh, y no tanto este una protesta por sector de trabajadores, sino a la sociedad en general, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros creemos yo en lo personal creo que antes de fin de año la situación en la provincia va a ser depueblada, porque para que se dé una idea, con las nuevas medidas que tomaron los impuestos están siendo eh, aumentado entre un 600 y 2.300%, eh, tanto impuesto inmobiliario como los impuestos automotores. Y si usted entra a la página de, de internet de acá, verá que los aumentos de gas son entre un 600 y un 1.000%. Eh, imagínense que acá esos son eh, servicios esenciales, ¿no? O sea, sin gas acá es imposible. Entonces, esos aumentos hacen que sea imposible vivir en Tierra del Fuego con esos niveles tarifarios en una situación de, de inflación y en una situación donde la la provincia recorre digamos eh, escenarios eh, extremadamente difíciles para para la generación y el sostenimiento del empleo. Muy muy bien Horacio, te agradecemos la comunicación. Así este agradecemos la comunicación, la verdad que ha sido muy interesante no solamente eh, poder habernos enterado de la realidad de la lucha socioeconómica ahí, sino de la realidad social que se está viviendo en Tierra del Fuego. La verdad que este muy agradecidos por el contacto. ¿Oración? No, le agradecido soy yo, le agradezco y cuando quieran estamos Muy bien, gracias, gracias. Muy buenas días. Allí Entrevistamos a Horacio Catena Secretario General de la SUTEF Allá en Tierra del Fuego Así es uy, Con una canasta básica de 30.000 pesos Con un aumento del ¿Cuánto dijo? 600% en el Entre gas Entre el 600 y el y 1000% el 300% oh. Y que bueno, comentábamos también le, le habíamos preguntado la situación De los cinco detenidos Que, que, que fue una, un golpe muy fuerte no La, la semana pasada Y bueno, él también nos comentaba que ya tiene antecedentes la provincia en judicializar y procesar a trabajadores sociales que pelean justamente por eh, mejores condiciones de trabajo en una provincia... Eh... Eh, tan fría no como, como tierra del fuego con condiciones eh, sumamente eh, sí, difícil climáticas pero... que se agrega claro. la precarización laboral por la cual están denunciando y están resistiendo hace 70 días los trabajadores de tierra del fuego Así es una una pequeña aclaración porque Javi me acaba de amenazar con un cuchillo este no fue error de Javi eh, fue error de seress a siete cargo me hago cargo perfecto Bueno, este ya eh, ya lavado el buen nombre de Javier Melchulam, este, ¿qué te parece Panchito si vamos a un intermedio musical? dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a 12 horas por radio. radio la Riachuelo, Suma la, la colectiva, Suma la, la colectiva, La Retaguardia, la retaguardia. La retaguardia. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Entregando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www. Muy bien, amigos, continuamos, avanzamos en este Enredando las Mañanas del Día Lunes, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Seré una pregunta. ¿Estás seguro de que no fuiste vos el que grabó ese spot de RMA? El tono de voz es muy, muy, muy parecido al tuyo. Tienes un gemelo bueno. No me acuerdo. Dando cuenta. La sí. verdad que no me acuerdo. Por la red. Bueno, ahora vamos a ir este a, esta vez sí, vamos a ir vamos a viajar a santiago del estero así eh, una realidad que dicho sea de paso eh, una realidad decía que eh, es igual o mayor de crítica que en otras provincias del país pero a la cual sin embargo vemos que la gran prensa no le ha dado el lugar eh, que debería no Eh, se ha invisibilizado en buena medida la lucha que se viene llevando ya a largo tiempo largo tiempo en Santiago del Estero parecería que con una prensa eh, amarillista si se quiere tiene que haber un detenido en Tierra del Fuego cinco detenidos en Tierra del Fuego para recién poder llegar a, a plantear una problemática a escala nacional o sea eh hay como, eh, eh, como que nos impelen a los trabajadores a desarrollar algún acontecimiento eh, y mientras más macabro, más prensa va a haber. Verdaderamente algo que está totalmente confrontado con los intereses, las aspiraciones y la necesidad de mostrar la realidad de los trabajadores, que es lo que pretendemos, por supuesto, hacer desde este programa. ¿no? Sumado a eso también es de resaltar, en cuanto al rol de los medios de comunicación, que... Al momento de tomar el tema lo hicieron para deslegitimar las sí, luchas, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, por supuesto. Eh, por supuesto. Eh, tanto, como vos decías, seguramente eh, contribuyendo a la criminalizac criminalización de la protesta social y en el caso de los trabajadores docentes de Santiago del Estero, eh, deslegitimando... Con una chicana si se quiere ¿no? En lo que tiene que ver este Refiriéndose a una cantidad mínima De, de docentes eh, Y en fin, no yendo al punto de la cuestión Que es la precarización En la que se encuentran cientos de, de docentes Que bueno que mantienen esta lucha Así es, el paro puntualmente docente en Santiago del Estero Lleva dos meses de resistencia Con marchas masivas Con, con docentes eh, Golpeados, amenazados Perseguidos Eh, y, bueno, eh, se conoció una noticia de que se levantaba el paro justamente por un supuesto acuerdo del 35%. Por eso estamos en comunicación con Maximiliano Josami, de SADOP, quien nos va a comentar un poco eh, cuál es la situación real que están viviendo los docentes en Santiago del Estero. Hola, Maximiliano. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están? Una cosita, no, no quiero ser demasiado puntilloso, pero soy afiliado a SADOP, pero... No, represento a la directiva, al contrario, digamos, la directiva está aliada con el gobierno, Genial, participo de la agrupación Tribuna Docente. ¿eh? Genial, sí, ¿nos podrías comentar eh, cómo se da este acuerdo y la finalización del paro eh, en Santiago del Estero? Bueno, el paro fue suspendido el, el último día del mes de abril, digamos, este, con lo cual se cumplieron 60 eh, días de, de medida de fuerza, pero no porque hubiera habido un acuerdo, sino bueno, por eh, consideración de, de la asamblea docente, y bueno, y había un planteo extorsivo de parte del gobierno en, en el cual decían que no iban a recibir a ningún representante docente de gremios en lucha, entonces bueno, como el conflicto se estaba extendiendo demasiado y no había ningún tipo de negociación ni recepción por parte del gobierno, se planteó suspenderlo, exigirle al gobierno que nos recibiera votos, así sin la medida de fuerza, si bien no es algo que compartamos, pero lo planteamos así, a, como de alguna manera para tirar la pelota en el campo del gobierno y dejar en claro si era verdad que nos querían recibir o no. Y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta, ni ningún pedido de audiencia, ni nada. Lo no del 35% en realidad, refiere a un aumento eh, previo que ya estaba a través de la mesa del diálogo, que es esta instancia en la cual aparecen 10 gremios fantasmas que no existen, Eh, que solamente son sellos sindicales adictos al gobierno que acuerdan eh, lo que lo que plantea el gobierno pero que no era un 35% sino que era un 35% de las sumas en el básico lo cual este, es un porcentaje mínimo del salario que percibe un docente santiagueño recordemos que tenemos el básico más bajo del país que con el aumento, con el 35% quedan 2.900 pesos y después tenemos siete sumas en negro Entonces el aumento termina siendo mucho menor al eh, 35% y de, en términos de bolsillo. Y después tenemos también el tema de que, por ejemplo, eh, hay un nivel de, de desigualdad tremenda en relación a la proporcionalidad. El ejemplo de alguien que, que trabaja 15 horas en la docencia cobra aproximadamente, en, en nivel medio te digo, eh, 8.200 pesos. Y alguien que cobra 14, cobra 4.000 y pico. Es decir, no hay un sentido de, de la de la proporcional eh, de la proporcionalidad. Y también se, se ha perdido todo tipo de, de percepción de la antigüedad. Por ejemplo, alguien que ingresa a un cargo docente de maestro cobra exactamente lo mismo después de 20 años. Entonces, bueno, todos estos son los elementos por los cuales reclamamos, pero no es que haya habido un acuerdo con el gobierno, sino que estas medidas se habían anunciado al inicio del año, después, durante... En eh, la medida de lucha se anunciaron dos o tres cuestiones más eh, que, este, bueno, eran alicientes. Por ejemplo, de las siete sumas en negro, ahora seis se van a considerar para pagar el aguinaldo. O sea, se las van a, a computar, no, la, no las siete. Eh, bueno, y eh, había eh, algunos cargos, digamos, como el de preceptor u otros cargos que no llegaban a determinado puntaje ...y tenían este problema de la falta de proporcionalidad... ...que comentaba recién para las horas cátedras... ...es decir que cobraban mucho menos que alguien que quizá trabaja una hora más... ...bueno, esos han sido incluidos y se les paga el proporcional... ...es un reclamo que venía hace mucho... ...pero no no se ha incluido a los catedráticos... ...digamos a los profes que damos clases frente a las aulas con menos de 15 horas... ...así que ha habido pequeños logros... ...pero el ánimo digamos, de la docencia es de eh, como volver a juntar fuerzas... ...y continuar la lucha, ahora hay distintas este, distintos tipos de acciones... hay ...está viendo muchas charlas, encuentros, reuniones... ...y hay un ánimo de este volver a la lucha en el segundo cuatrimestre... ...si no se encuentra respuesta por parte del gobierno... ...que de hecho ahora la respuesta incluso que hemos tenido... ...ha sido de descuentos salvajes, hay gente que cobró cero pesos... Mm. E ...incluso quedaron sin cobertura de obras sociales... ...es decir, fueron a comprar algún medicamento para los hijos... Y en la farmacia le dijeron que no tenían cobertura de obra social porque el Estado no había pasado el pago del, del mes en curso. Digamos esto pues como una represalia totalmente ilegal, inconstitucional y todo lo que uno quiera calificar con el tema del paro. Es decir, la posición del gobierno, eh, acá que acá es kirchnerista, pero avalada totalmente por el gobierno nacional, incluso públicamente, Bullrich, el ministro de Educación, lo dijo, es el tema de este no dar ningún tipo de aumento cuando hay una inflación que... Interanal ya supera los 40, el 40%, se calcula que en el curso del año va a superar el 50%, bueno, ustedes por el, supongo que deben haber estado hablando mucho sobre el tema del naftazo y todo esto, y acá en Santiago esto es particularmente gravoso porque somos la provincia con el peor ingreso salarial en, en todo el país, es decir, ya estamos en el subsuelo y nos están enterrando cada vez más. Lo importante de esto es que ha surgido una, un activismo, digamos, es un sector de los trabajadores muy amplio este, que, que, bueno, que ha dicho basta y que recorre a toda la provincia y, y la idea es que esto no va a terminar ahora, sino que es el inicio de todo un proceso Claro, eh, bueno sobre eso justamente según lo que vos ibas comentando eh, recordamos a la audiencia que bueno, hemos eh, hemos eh, venido haciendo seguimiento del tema desde, de, desde que hicimos el primer enredando Y siempre la, siempre los comentarios eh, rondaban lo mismo no alrededor de aprietes este eh, eh, incluso hubo el caso de, de, de un trabajador eh, acuchillado cuando Así se dirigía una marcha sí dos trabajadores detenidos también claro. y, bueno y ahora hay casos de represalias con digamos de, de, que no son directamente comprobables, pero hijos de dirigentes sindicales que tienen trabajos en el estado digo de dirigentes sindicales opositores, no no de los de la mesa claro. del diálogo, sino del gremio, si ¿sí saben que sí convocó a la lucha y todo eso. Que han sufrido, por ejemplo, traslados, este, uh -huh. se los mandan a trabajar a otros extremos de la provincia, gente a la que esperaba tener determinado ascenso en un trabajo y por ser hijo de algún de luchador destacado, ahora no eh no le dan el ascenso y bueno, toda una serie de, de medidas a las que ya estamos habituados aquí y que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a eso que tienen que ver con un manejo totalmente punteril del Estado y de los empleos del Estado en una provincia en la cual justamente el gran empleador es el Estado Provincial por la, la grandes problemas de desarrollo económico claro. y social que tiene Santiago del Estero ¿no? claro. Hay ah, entonces por parte del gobierno eh, según entiendo lo que lo que contas Eh, no solamente esta cuestión de apriete sino una especie de jugar al desgaste y en medio de eso de gastar más a partir de los aprietes exactamente sí eh, en, en distintas medidas después en las escuelas quizás más combativas por ejemplo del departamento de hondo que fue el, el, quizás el punto donde mayor adhesión y mayor eh, fortaleza tuvo la, la medida de huelga bueno en determinadas escuelas eh, están haciendo una suerte de trabajo reglamento con los supervisores si vienen y eh, controlan si uno tiene el zapato lustrado o no, si entra 30 segundos tarde o no, digamos un trabajo así de hostigamiento e incluso con cosas que exceden por completo al reglamento, los convocan a, a jornadas de capacitación que no son tales, sino que vienen funcionarios a este bajar línea de parte del gobierno y además son fuera del horario actual. ...escolar y, y los planteen que tienen la obligación de ir... ...pero bueno, son son cuestiones a las que... Eh, ...a diferencia de otras veces... ...por ejemplo, hace tres años aproximadamente hubo otro paro... ...no de las mismas características, no de la misma extensión... ...y como que... Eh, ...al haber descuentos de parte del gobierno hubo cierta desmoralización... ...en claro. este caso no, no se está viviendo igual... ...porque ya eh, había una experiencia... ...y la docencia sabía a lo que se atenía... ...entonces... Es algo que se esperaba y, eh, bueno, está viendo un proceso de, de organización. Por ejemplo, eh, los docentes se juntan todos los fines de semana y eh, se hacen pastafrolas, se hacen fifas, hacen beneficios, se están sacando bonos. Nosotros, por ejemplo, ahora organizamos una charla este jueves de tribuna docente con compañeros del interior y estamos pidiendo colaboraciones y ellas se están acercando. Entonces hay un ánimo de organizarse para sobrellevar los descuentos, entonces para, para pedir medidas solidarias y esto lo que da la pauta de que hay un movimiento que no se ha desmoralizado sino que está enfrentando la adversidad en este momento, pero que este de ningún modo pensemos que sea eh, un movimiento que se ha entrado en un reflujo definitivo ni, ni nada que se claro. le parezca y después hay que ver también cómo se toman esta experiencia el resto de los sectores de trabajadores y de la sociedad porque se empezó aquí a ver también despidos por ejemplo en el área de Eh, ...la Secretaría de Agricultura Familiar... ...después en una de las pocas fábricas que hay en, en la provincia... ...en dos de las pocas fábricas que hay en la provincia, perdón... ...en una en la ciudad de Frías... ...ha habido... Eh, no, ...no se recuerdo exactamente si 20 o 30 despidos... ...pero han tenido las respuestas ...de un paro... ...no sólo de los despedidos... ...sino de, de todos los... ...los trabajadores... ...es una planta de, de crashing de soja... Que ...queda en el límite con Catamarca... ...que ha solicitado fuerte subsidio del gobierno... Y ahora este planteaban que bueno, tenían que despedir gente porque fueron denunciados por bueno, por no declarar la exportación de soja, salió en los medios nacionales y toda la firma Biluco. Lo interesante de esto es que los trabajadores eh, tomaron esta medida de fuerza y lograron ser reincorporados provisoriamente con una medida de conciliación obligatoria. Este los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar también están en lucha. Entonces nos da la pauta de que todo este curso de ajuste que hay a nivel general, digamos impulsado por el gobierno nacional, pero el caso de Santiago es emblemático porque muestra cómo los gobernadores kirchneristas también están a fondo con estas medidas, sí. bueno, está obteniendo una respuesta por parte de los trabajadores y bueno, esperemos que esto se profundice y adquiere un nivel de conciencia importante. Eh, maximiliano en relación a esto eh, hace rato cuando comenzábamos esta nota eh, hacíamos también eh, una breve mención sobre el rol de los medios ¿no? que en este caso en santiago del estero eh, por, por relato de, de otros docentes eh, mostraba no eh, un poco la criminalización y la minimalización minimi, no, me, sal, me, me salió mal minimización eh, minimización perdón eh, de, de la lucha docente en Santiago del estero podrías comentarnos cuál es la eh, ¿La postura de los medios ahora con este acuerdo y con, eh, con este no, es, eh, semi-acuerdo? Claro, el, el, no fue un acuerdo, realidad, porque simplemente fue de parte de los dos centros decidimos levantar eh, provisoriamente la medida de fuerza Y los medios, como vos decís, eh, tendieron primero directamente a invisibilizar la protesta. Es decir, había marchas de 20.000 personas y no las mencionaba. O en determinado momento había marchas de 20.000 personas y el gobierno movilizaba 50 punteros en contra de la marcha y sacaban como que hubiera habido dos marchas, una a favor y otra en contra. Eh, mm -hmm. Es decir, hubo un, un trabajo eh, extremadamente vulgar ya en lo tendencioso de parte de los medios que acá son eh, una, digamos son grupos monopólicos Pero uno está acostumbrado a hablar de los medios a nivel mundial y nacional como monopolios, pero aquí en Santiago ya es una, una cosa legosa en el sentido de que uno ve, por ejemplo, notas idénticas en los dos principales diarios de la provincia eh, y que da, da la impresión de que fueron redactadas en algún tercer lugar y repetidas de manera casi acrítica, ¿no? Entonces tenemos los principales diarios, los dos principales diarios, atacando directamente a la huelga docente, Eh, teníamos lo, el, la televisión que directamente ignoraba eh, las, las movilizaciones y cuando las sacaba eh, las tergiversaba de este modo en otra ocasión, por ejemplo, hubo detenidos este, por, y, y represión contra los docentes e inventaron eh, todo un operativo ahí de medio en el cual vendaron a, a unos o policías y los mostraron como supuestos heridos y salieron por televisión, en otro momento acusaban de infiltrados de izquierda y los sectores de izquierda pedimos el derecho a réplica y no se nos dio, es decir, no había ni siquiera la posibilidad de ejercer el derecho constitucional a réplica. Es un trabajo eh, muy muy direccionado, muy tendencioso, con un objetivo claro por parte de los medios de comunicación. Y con lo que me, me preguntan esto, me da el pie para comentar algo, justamente estaba viendo los diarios, bueno, acaba de fallecer un, una docente en lo que es la Ruta 34, aquí que este bueno, se viene también eso ha sido parte del reclamo porque las condiciones de transporte en nuestra provincia son eh, lamentables, lastimosas y los docentes tenemos muchas veces que hacer este, bueno, trayectos, hay veces en que uno va en motocicleta 100 kilómetros, hay gente inclusive que eh, se mete en, en otros medios de transporte, medios muy precarios y lamentablemente los accidentes son moneda corriente. Para esto no es justamente un, un accidente, sino que producto de las condiciones pésimas de transporte. Y hoy sale, era este, si no estuviera la cuestión trágica, uno diría sería cómico, porque sale en, en uno de los diarios, digamos, eh, planteado una cuestión de prevención de accidentes domésticos y el titular grande, grande que dice cuando se puede prevenir no es un accidente. Y después sale eh, la muerte de este docente, Eh, en la ruta 34 que había sido denunciada por el propio diario semanas atrás como una ruta que no tenía mantenimiento ni nada y no mencionan nada en torno a eso si no lo ponen como un accidente lastimoso es decir de nuevo vemos cómo hay una política que tiende a deslindar de responsabilidades al gobierno de la situación de transporte, de la situación laboral y todo lo que, que sufrimos los docentes aprovecho esto como para este, hacer la denuncia porque no claro. es el primer caso de, este, de docentes muertos ya Hace dos años estuvo el caso del Simbol, donde murieron seis docentes en una, en una traffic, junto con otros trabajadores, en total eran entre 10 y 12 muertos. Y bueno, hay todo, un, un, un, no solo el tema de la negligencia en sí misma en las condiciones de trabajo, sino hay todo un sistema político que incluye los medios de comunicación y que encubre esta situación que bueno viene siendo denunciada por los trabajadores. Y aquí ha tomado una importancia este, destacada todo el rol de los medios... Eh, de comunicación virtuales, digamos, como eh, el Facebook, redes sociales, el WhatsApp, eh, se han armado redes muy importantes en, en, de comunicación y que, bueno, hay una vía paralela, digamos, de parte de, de los trabajadores docentes que ha permitido mantenernos en contacto y ha sido muy valioso para llevar adelante nuestra nuestra lucha. Y bueno, y siguen muy activos esos grupos, ¿no? Muy bien, Maximiliano, seguramente estaremos en contacto en las próximas semanas, ya que esta lucha va a continuar, ¿no es cierto? Te agradecemos el contacto, Maximiliano Así es, bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia Hasta luego hasta luego Bueno, muy interesante desgraciadamente nos han quedado temas fuera del enredando de hoy quizás, pues seguramente alguno lo retomará algún compañero, nos quedó afuera lo de Chubut nos quedó afuera lo de Paraguay pero eh, eh, por lo menos desde mi punto de vista estoy bastante contento con el enredando de hoy porque me parece que hemos eh, eh, que, que se ha podido graficar por un lado bueno la, la, la, la intervención este, muy atinada de Lucita, no eh, contando toda la realidad eh, económica contando toda la trastienda económica que es el escenario, digamos, sobre el cual se mueven los demás actores. Y luego hemos visto la reacción de los distintos actores sociales, económicos, políticos, no en el caso, en este como habíamos dicho al principio, comenzando en la Redando, orientado más hacia la cuestión de las relaciones laborales. Eh, pero también digo que, que, que me ha gustado porque pudimos ver distintos ejemplos a lo largo de la geografía nacional no jujuy tierra del fuego santiago ejemplos de trabajadores que que se unen se organizan contaba tanto tierra del fuego como santiago como eh, esto esta actividad de lucha de resistencia se da de manera diferencial a como se dio antes no con mayor empeño con mayor fuerza entonces eh, eh, me, me gusta digamos poder poder mostrar estas estas dos eh, estas dos caras de la realidad no eh, una economía dirigida por lo más rancio de la burguesía este a favor de ellos y por el otro lado los trabajo ejemplos concretos de los trabajadores organizándose y organizándose cada vez con mayor fuerza algo que nada que, que a mí me deja que a mí me deja satisfecho Así es, y en relación a, a la comunicación con Maximiliano Josami, eh, fue muy bueno que él aclarara que si bien es de SADOP, que es el gremio que agrupa a docentes eh, de, de educación privada, eh, mostraba también la, el posicionamiento eh, muy, muy solidario también, porque el, el gremio que eh, sostenía la medida de fuerza era si CISAEM, con quien habíamos hablado, eh, con Andrea Ruiz, perdón, Eh, ...que nos comentaba ¿no? toda esta violencia que, sufrian, que sufrían los docentes... ...y toda hosti, la hostigación y todo lo que, lo que también mencionó aquí eh, Maximiliano... ¿no? ...con la precarización, con, con las rutas, eh, la 34... ...todos los que hemos viajado a cualquier lado pasamos por la 34... ...y sabemos esa situación eh, de una ruta desmantelada... ...donde eh, muchos docentes viajan diariamente para eh, poder asistir a sus lugares de trabajo y con lo que mencionaba recién eh, Maximiliano, con un sueldo de 2.000 pesos, un básico de 2.000 pesos, que ahora con este supuesto acuerdo, que, que como bien relataba Maximiliano, es un poco para tomar impulso y para relajarse un poco, porque han, han sido meses muy copativos, meses de mucha resistencia, llega un básico de 2.900, y hace rato mencionábamos eh, una canasta básica de 30.000 pesos en, en, en Tierra del Fuego, Y en otra provincia también como Santiago del Estero Donde no hay condiciones laborales eh, que, que sean digamos Fuera del, del servicio público ¿no? Entonces eh, Vemos también esa realidad a lo largo del país Así es Y nosotros por este lado Ya casi llegando al final este Pancho por favor Ajustá ahí los controles eh, Vamos a escuchar una canción Y volvemos ya en lo que sería la última parte De este Enredando las Mañanas Música Muy bien amigos, hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas del día lunes transmitiendo desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo, radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y en la semana continuarán las radios compañeras seguramente eh, con el programa informativo. Y bueno, nos vamos a despedir, agradecemos la participación de los distintos compañeros y compañeras que hacen posible, por lo menos hoy lunes, ...este programa, o por lo menos hoy lunes... ...y por lo menos lunes aquí en el estudio... ...porque luego si tuviésemos que nombrar a todos... ...sería todos y cada uno de los compañeros... ...de la RNMA, ¿no? este Un saludo entonces a Javi... este ...el productor... ...a Panchito, dos personas que nos damos el gusto... ...de maltratar, puesto que... ...verdaderamente tener voz es un privilegio... ...un... ...un saludo también... ...a Mono y a Johnny... Que, que están en la grabación y en la parte técnica eh, y bueno eh, que quien les habla se despide sebastián un saludo para todos mucho gusto y hasta el lunes que viene los esperamos de jujuy y mañana continuamos no con el enredando ya desde otra provincia no se olviden así es mañana un nuevo enredando de las mañanas como siempre acercando eh, a la gente la noticia que le importa a la gente